Hoy comenzaremos a referirnos a la personalidad de algunos de los escritores divinamente inspirados que contribuyeron a la formación del texto sagrado. Por supuesto, en última instancia, el verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo que guió a todos sus humanos instrumentos. Pero aquí vamos a comentar la vida de algunos hombres utilizados por Dios en esta difícil tarea porque esos hombres conservaron sus características personales dentro del marco de su tiempo y su ambiente. Ellos, sin apartarse de la cultura de su pueblo y su época, nos transmitieron la palabra infalible de Dios, sin errores ni deformaciones, para darnos así toda la riqueza de la revelación. Por ello será interesante saber quiénes fueron y cómo eran, considerando que la Biblia fue escrita por personas de distintos niveles sociales en las circunstancias más dispares. El primer autor que voy a mencionar es, no solo en el tiempo, sino también en la importancia, el primero de los escritores del Antiguo Testamento y uno de los personajes más notables de la historia, Moisés, el gran libertador. Moisés nació en Egipto, hijo de padres hebreos. En aquella época, el pueblo de Israel se hallaba sirviendo a los egipcios en condiciones de verdadera esclavitud. Según la Biblia, en Éxodo capítulo 1, versículos 16 y 22, Faraón había dado dos órdenes en relación con los israelitas. La primera en el versículo 16, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva y la segunda en el versículo 22. Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. La historia del nacimiento de Moisés, ocurrido mientras esos decretos estaban en vigencia, se narra en el capítulo 2 del mismo libro de Éxodo, y dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo,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 Moisés se identificó plenamente con sus hermanos hebreos y tuvo que emigrar hacia Madián, llevando en sus entrañas el germen de la liberación. Por eso dice la Sagrada Escritura en la Epístola a los Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 27 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Volviendo ahora al pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, leemos los versículos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?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 Recordemos que sus libros deben leerse con interés y devoción porque son parte de la palabra de Dios. Tengamos muy en cuenta lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Así dice La Biblia